Desde el género de la Madrid para Radio Cororeno Lavarria en este viernes 10 de febrero, la temperatura mínima en la ciudad hoy fue de 13 grados, bajó mucho la temperatura teniendo en cuenta los últimos días y la máxima se ha dado en 28 grados durante la jornada del día de hoy. Informaciones de actualidad, la Asociación de Trabajadores Municipales ATM de General la Madrid informa que a partir del 13 de febrero Y en el horario de 16 a 19 horas, de lunes al viernes, en la sede de calle Lavalle 695, está inscribiendo o autorizando a los afiliados a retirar los guardapolvos para los eh, niños que van a los establecimientos educativos y que este, esta asociación de trabajadores municipales permite de esta manera eh, aportar los guardapolvos deben llevar fotocopias del certificado de escolaridad para presentar en el momento que se solicite la entrega. También, en igual forma, el otro sindicato, el Sindicato de Trabajadores Municipales, que tiene sus oficinas en calle Colón, y entre 25 de mayo y Sarmiento de nuestra ciudad también están realizando la misma operatoria, es decir, la entrega de guardapolvos a los afiliados municipales. Otras informaciones de actualidad en el ámbito educativo comienzan las nuevas capacitaciones para el ciclo de 2012 en el CIE, más precisamente en este mes de febrero habrá actividad, el cual tendrá en principio la actividad destinada a directivos, docentes y personal de psicología para el nivel primario, otorgando un puntaje de 0.44 con una carga horaria ...de 20 horas reloj, con 16 jornadas presenciales y 4 no presenciales. El primer encuentro se va a llevar a cabo el próximo día 16 de febrero... ...de 13.30 a 17.30 horas. El segundo, el 17 de febrero, de 13.30 a 17.30. Y el tercer y cuarto encuentro se van a llevar a cabo en la semana de febrero... ...entre los días 22 y 23 o 24 respectivamente de acuerdo a la información. Los temas, evaluar tramas, itinerarios y aprendizajes en la enseñanza de ciencias sociales con la modalidad presencial y la capacitadora Alicia Cifuentes será la actividad la primera del año 2012 en el Centro de Investigaciones Educativas aquí en General de Madrid. Desde nuestra ciudad, Oscar Miguel Villani, Red Regional de Medios.